Hoy buenos días a toda la audiencia de este su programa Manantial de Fe. Su programa porque usted lo ha escogido, porque usted permite que estemos en comunión y unión de pensamientos en esta mañana como todo el tiempo, como todo este día, más de un año que estamos en esta radiomisora y creemos entonces que hoy tenga también usted un día bendecido a través de la bendición que viene de Dios. La bendición que viene de los alto cielo y que es gratuita. Usted la puede obtener solamente por fe, confiando en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de este sagrado libro, las palabras que están escritas, que son palabras de Dios, esas permanecerán para siempre no pasarán estas palabras y en esta mañana entonces eh, traigo para ustedes también un salmo un salmo que le va a agradar es alabanza a Dios el salmo 146 salmo 146 dice así alaba oh alma mía a Jehová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 Jehová levanta los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios o Sion, de generación en generación. Aleluya. Estamos en septiembre, que es el mes de la Biblia, el mes que se ha tomado para a dedicarlo, vamos a decir de esa forma, para dedicarlo en gratitud a Dios por este libro milagroso. ¿Milagroso por qué? Bueno, en dos, en dos o tres o 15 sentidos porque hace milagros cuando al leerlo la persona se va educando a través de lo que dice la palabra de Dios escrita en este libro llamado Biblia ah, hace milagros y cuanto más aumenta nuestra experiencia tanto más es el milagro de este libro y que se nos abre porque cuanto más intensamente escudriamos en él Tanto más sólida llega a ser la convicción de que la Biblia no es simplemente un libro, sino que es el, el libro. Cuando Silwater Scott, un grande hombre de renombre de algún tiempo atrás, en su en su hora de muerte pidió que se le leyera algo del libro, ah, su yerno le dijo, ¿de qué libro? dio como respuesta tan solo hay un libro la biblia en el mundo entero este es el libro comparado con él todos los demás libros no son más que hojas pedazos si sí, es el único libro perfecto el libro eterno la voz de la cual todos los demás a los sumo son eco es el libro que se halla en inalcanzable y excelsa altura y solitaria gloria si, sí, siendo misterioso en su influencia tan soberano por muy encima de todos los demás libros como el cielo está por encima de la tierra como el hijo de Dios por encima de los hijos de los hombres la sola existencia de la Biblia es un milagro todo aquel que está enterado de la historia y el origen del libro divino queda abrumado por el asombro que le inspira la misteriosa manera de su nacimiento pues el que esta palabra llega a ser libro y hoy en día sea el libro ya es en sí un milagro literario puesto que nunca se había entregado a ningún hombre la tarea de planear la Biblia. Tampoco fue concebida por acuerdo alguno entre sus diversos escritores. La manera por la cual la Biblia gradualmente creció a través de los siglos es uno de los grandes misterios de los tiempos. Gradualmente, de un siglo a otro, una porción se agregaba a otra. En primer lugar, inconexo fragmentario sin haber relación entre las porciones individuales en hebreo capítulo 1 lo dice así la palabra del señor escritas por diversos hombres y sin cualquier convenio respecto a su organización por parte de estos el uno escribió en Siria otro en Arabia otro más en Palestina en Italia o Grecia Algunos escribieron centenares de años antes o después de otros. La primera porción se produjo más o menos hace 1.600 años antes de que naciera el hombre que escribió la última porción. Mire, escoja usted al azar cualquier libro del conjunto de la Biblia según su antojo momentáneo, como le, como, como usted quiera, y considere... ¿Cómo llegó a la existencia? En nueve casos de 10 esto se produce de modo que alguien después de haberse propuesto escribir un libro, da cierto orden a sus ideas, junta el material, escribe, dicta su contenido y lo manda a imprimir en múltiples ejemplares. Así nacen los libros. Tarda en esto tal vez dos, tres o más meses o años algunos. En promedio de los libros se prepara, según parece, en un lapso de tiempo más o menos de 10 años. Pero para escribir la Biblia se tardó por lo menos 1.600 años a través de más de 60 generaciones. juan elevado se hace nuestro concepto de Dios. ...nuestra apreciación de su paciencia... ...cuando le vemos observar... ...con silenciosa y tranquila paciencia... ...el ajetreo... ...y la febril intranquilidad de los hombres... ...mientras que el gran libro lentamente... ...y en máximo silencio va creciendo... ...una porción se agrega a otra... ...aquí... ...algo de historia... ...un poema... ...una carta... ...allá una profecía... Una biografía hasta que por fin, sin alboroto alguno, cual el templo de la época de Salomón, quedó perfecto y acabado en un mundo que tan apremiantemente precisaba de él. Al morir Moisés, el Gleán Paladín, quedaban disponibles las primeras cinco partes o sea el Pentateuco cuando David el rey David estaba sentado en el trono algunos pergaminos se habían añadido príncipes, sacerdotes y profetas agregaban sus más o menos grandes aportaciones hasta que finalmente se terminó todo el antiguo testamento letra por letra palabra por palabra frase por frase libro por libro tal como hoy Todavía lo tenemos entre manos, intacto y perfecto. ¿Y cómo lo testifica Josefo, el gran historiador de la antigüedad? Josefo dice que nadie en el curso de los siglos se ha atrevido a añadirle algo o restar cualquier cosa. Tampoco el texto del Antiguo Testamento ha sido modificado en lo más mínimo desde aquel día. Hasta hoy la Biblia sagrada, el gran libro de la historia. Sí, que contiene no solamente la historia de un solo pueblo, sino de la creación de Dios en este mundo imperfecto para los hombres, aunque Dios lo hizo perfecto. Que Dios te bendiga, compra una Biblia, obtén una Biblia. Sí, que Dios te bendiga en esta mañana. Hoy he traído un libro, o sea, perdón, he traído un un himno, una canción linda He touched me, oh, me ha tocado, vea usted quien lo canta, lindo, perfecto para cada uno de nosotros Stay. For it touched me Oh, he touched me He touched me And oh, what the joy, joy The joy that floods my soul Something happened And I I met this blessed Savior, and since he cleansed and made me whole, lindo y precioso himno y la el mensaje que trae también me ha tocado si sí me ha tocado Dios le toca a la persona y cuando nos toca realmente hay un cambio sinceramente diciendo cambia desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro este ser humano este ser humano que Dios lo hizo perfecto que Dios hizo a un hombre y a una mujer para procrear procrear en esta tierra y darle la felicidad pero el hombre y la mujer desobedecieron escogieron el camino errado no obstante Dios ama esta raza humana raza humana imperfecta ahora por causa del, de, del desvío de los mandamientos de dios por eso que dios nos dejó estas sagradas escrituras para que nosotros vamos conociendo la voluntad de dios para que nosotros vamos a ver encaminando en el camino de dios y él una vez que nosotros aquí en la tierra dejemos de existir él tomará cuenta de nuestras acciones de nuestras palabras Aún dice la Biblia Sagrada que de nuestros pensamientos, ¡ay qué cosa, qué tremendo es el poder de Dios! Y ¿Sí? por eso en esta mañana traje para usted algo importante, para que vea el poder de Dios. Y en esta mañana usted escuche bien lo que dice la palabra de Dios, que voy a leer en el libro 1 o la epístola o el evangelio mejor dicho el evangelio según san juan el evangelio según san juan en el capítulo 11 dice así del versículo 27 voy a leer del versículo 17 al al 27 Dice Aquí se trata A ver Aquí se trata respecto de La muerte de Lázaro Aquí vamos a ver Como Jesús Fue allí a, a, a ver a su amigo Que ya había fallecido Que él lo sabía Y fue entonces Y resucitó A Lázaro Muchos no saben Que esto se encuentra en la Biblia Pero aquí está Le comienzo a leer que dice, así vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a, a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, ¿crees tú Le dijo, Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¡Ah, qué cosa extraordinaria! De que aquí, aquel hombre que andaba allí en Jerusalén o en toda Galilea, anduvo en tantos lugares el Señor, que él era la resurrección y la vida quien se puede arrogar esto quien se puede de quien puede decir que es por eh, el hacedor de la vida para ¿Ah, que puede re, que puede solamente por su mandato resucitar a alguien no obstante que eso le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá mire y en el capítulo 38 o oh, perdón, en el versículo 38 del capítulo 11 de San Juan, donde estoy leyendo, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya o sea, está de mal olor porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre, gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario... Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. Oh, qué precioso relato. Nos mantiene San Juan, Juan el Juan, el apóstol. Este hombre el cual vio los milagros de Jesús y los escribió para nosotros y como estaba hablando respecto de la composición de la Biblia a ah, la composición de la Biblia es un milagro y ha llegado hasta nosotros y Dios lo ha permitido porque muchos han defendido este libro con su propia vida, con su vida lo han defendido desde la antigüedad ¿por qué? porque creen y están seguros que es la palabra de Dios Y aquí el propio Dios en forma humana estaba hablando a ese cuerpo que ya estaba de mal olor, que ya posiblemente los los gusanos se lo estaban devorando, porque era de cuatro días. Y estaba descompuesto totalmente, pero para Dios no hay nada imposible. Él puede adelantar en el tiempo como puede retroceder en el tiempo. Pues él hizo el tiempo y es el señor del tiempo. Ah, sí, esa es la manera que Dios actúa. Y este cuerpo que se estaba que estaba descomponiendo, que estaba deshaciendo, estaba de mal olor. Le voy a poner una palabra fuerte, se estaba pudriendo. Solamente al llamado de Dios al decir Lázaro ven fuera todo este proceso de descomposición de ese cuerpo en el instante paró paró toda esta descomposición de este cuerpo solamente a esa palabra Lázaro ven fuera y este cuerpo recobró otra vez a estar normal a, a componer sus células descompuestas y podridas. A otra vez la sangre a fluir a través de las venas que su sangre ya estaba descompuesta y estaba hiriendo. Otra vez este cerebro sin el oxígeno necesario para vivir. Recobró otra vez la vida y recobró la conciencia solamente a través de de la palabra Lázaro ven fuera todo este cuerpo este corazón comenzó a funcionar y a bombear la sangre a través de todo el cuerpo hasta la última parte hasta la última fibra y, y, y vaso capilar de este cuerpo oh qué tremenda es la palabra de Dios Y entonces este hombre que había estado muerto durante cuatro días y que ya el día salió para afuera y estaba amarrado de las manos, de los pies, con aquellos eh, envueltos de paños que antiguamente se le hacía como momificado y además un paño, un sudario envuelto en sus ojos. Me imagino que salió saltando a los poquitos para poder salir hacia afuera oh qué cosa qué tremenda visión de aquellos que tuvieron la oportunidad de presenciar este caso de resurrección Jesús lo resucitó solamente con el decir ven fuera no tuvo necesidad de decir que comienza a funcionar el corazón, que comienza a funcionar los rayones que otra vez el cerebro se reponga a través de toda su función. No tuvo necesidad de decir eso porque el dador de la vida, en su palabra está la vida. Jesús dijo, mis palabras, espíritu y vida son. Si Él resucita muertos, ah, ¿cómo no va a poder sanar tu enfermedad? ¿Cómo, cómo no va a poder cambiar mi tu vida a través de esta su palabra si tú la dejas entrar y la atesoras en tu corazón que en esta mañana el Espíritu de Dios te renueve y revivas para la vida eterna a través de la palabra del Señor Jesucristo de su Evangelio hermano y hermana tú que te has quedado que estás muriendo espiritualmente levántate Levántate en el nombre de Jesucristo, sal fuera de esa sepultura espiritual Y por la palabra de Dios ven otra vez a la vida Si sí, ven al Evangelio donde Dios te tiene lo mejor de esta vida y de la otra Que Dios te ayude, amén En este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios y Rey de Gloria, a mi Jesús, pido, Señor, especialmente por aquellos hermanos y hermanas que están, Señor, en ese estado de letargo, casi muertos espirituales, porque no escuchan su palabra, Porque no van a recibir la vida allí donde usted nos congrega, Señor. Y donde nos reunimos para adorar su nombre y recibir la fuerza y la vida a través de su palabra. ¡Oh, qué preciosa palabra usted nos daba anoche a través del predicador! ¡Oh, Señor, la vida que usted nos da! Señor, es incomparable. ¡Oh, a cualquier vida humana, pasajera, momentánea, terrenal. Bendiga nuestros am amados hermanos, Señor, y ayúdenles para que se levanten, denle su mano poderosa, tóqueles, Señor, como decía el himno, tóqueles, mi Dios amado oh sí señor y aquellos que están señor condolencia en sus riñones en sus, en sus huesos condolencia a su corazón condolencia señora a, a todos sus cuerpos toqueles para ser sanados y libertad de la enfermedad y dele la solución a aquellos que están con tantos problemas y dificultades y bendiga a aquellos señor que por la fe batallan y se mantienen en pie, firme en su evangelio, dando testimonio de un fiel cristiano, una fiel cristiana. Se lo pido y se lo ruego en el santo nombre, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y Amén, Señor Jesús. Estimados amigos oyentes Le convido a nuestra iglesia Calle José Victorino Lastavia Número 630 Mañana tenemos reunión A las 8 de la noche Y viva una vida que agrade A Dios y a su prójimo Para que tanta cosa Que usted se enreda En estas cosas materiales, momentáneas Humanas Entregue su vida al Señor Entregue su camino al Señor Confía en Él y Él hará Este pastor, el reverendo Moisés Salvear, se despide con un abrazo a la distancia, a través de estas ondas radiales, se despide cariñosamente y afectuosamente en el nombre de Jesús. Amén.